En esta parte de la tarde, Gran Matiné, Mansión Discoteca, queremos seguirte brindando buena música con el papacito de Tumbaco, Juan Carlos. ¿ya? Yo a y quiero ver en la tarde cuántos amigos、eh, somos panas de Juan Carlos. s c u á n t o le conocemos a Juan Carlos? Arriba la mano. El caballero que una vez se chumó con Juan Carlos, DJ. A todos los panas. Para usted, Iba Silamesto. El Juan Carlos DJ JF y el Leo Mixman Jr. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Las cosas como son. Tú quieres disfrutar, disfrutar sentir, escuchar. Mixes reales. Mixes reales. Aquí tenemos la solución. Aquí tenemos la solución perfecta. ジャパンカ a スディー・エイジャー・エイジャー・エ a ジャー・エイジャー・エイ La la la la la la la. イジャー・エイジャー・エイ a ャー・エ a ジャー・エイジャー・エイジャー・エイジャー・エ a l ャー・ a イ al ー・エイジャー・エイジャー・エイジ a ー・エイ a ャ a エイジャー・エイジャー・エイジャー・エイ Hoy con e s o queremos brindarte buena música, b e l s a b o r Hoy le hacemos la buena f a r r a A los amigos del Comité del Pueblo. Al solitario, ya tú sabes. Ahora,、bueno, ante t o n o quiero mandar un saludo para el amor de mi vida. Ay, Leyna, te a m o mucho. ¡A h o r a ¡Suey! Hoy queremos salgar a la gente Rey de los p a r i s Y al Chamaquito. Y al cuñado o al e x c u ñ a d o ¡Suey! A l señor Andermitz, a mí me acano. Hey, estuvimos ahí por acá, una locura. Sube, sube, sube. Los amigos que estamos en juicio, arriba la mano. Cuando estamos en juicio. Los amigos que vacilamos conmigo en Quito. Cuando nos fuimos a la onda vacile. わぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわ n t ぁわぁわぁわぁわぁわぁわ TARDE Mágica de Ecuador, Leo Mixman, z u nombre, l Juan Carlos Ixoy. A los amigos de g a r u q u i q u é tal? A los amigos de PJ. すぐに al David Farinango al señor David Farinango le busca en la parte de afuera al señor David Farinango le busca en la parte exterior la mamá ha venido con el palo sube <tose> a m a c e i o que no pasa de 20 años パイラー Gran concierto en vivo, ¿de acuerdo? A ver, a ver. Juan Carlos Sixoy. El papacito d en Ecuador. Hoy prendemos la buena parra. La buena rumba. A los panos de Seiso PJ. ポンポン、スカポン、ポンポン、スカポン、ポン、スカポン、ダリッシュカー onder wie すみません。No Dame la mano al caballero que viene por primera vez a Mansión Discoteca. Cuando venimos por primera vez arriba la mano. Los amigos que dijimos que no vamos a tomar nunca. Hoy estamos p e s c a n d o Hoy l hacemos la buena barra.、Vale, vale, No los p a n a s bienvenidos. Suey. Suavecito, suavecito. Y bajamos las revoluciones. Para todos los amigos, mi macano. Sentilo, sentilo, sentilo, sentilo. Puntos, tres. One, two, three. Y nos vamos a vacilar con el Juan Carlos d i n c o Henry. ¿Dónde estamos los amigos solteros? Yo quiero ver en la tarde los amigos solteros, ¿qué tal? Hazame la mano a l a chica que no tiene que pedir permiso a nada ni a nadie. Vacila conmigo. b o e n o los amigos que seguimos arribando en la tarde, queríamos regalarte buena música, como siempre, a m i g o La música se hizo para ser amigos, más no enemigos, ¿de acuerdo? Juan Carlos, día a Oigan los tiempos que v u e l v o a coger un micrófono, oye. Me siento medio extraño. Bueno, queremos saludar a los amigos, bacano, s bienvenidos.、Uh -huh. A los amigos que venimos por el pario aquí, teñar r i b a la s mano. s Los que venimos por estrategia. みんながバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ パーフェクト、そこは A los amigos hinchas de la liga. c u á n d o nos vimos del partido de l i g a Besos e Flamengo arriba la mano. Hoy nacemos en las barras liguistas. A los amigos amarillos a los dientes. Barcelonistas. ¡Súmen conmigo! スウェイ A los amigos d e Comité de p u e b l o s i l o s amigos que no pasamos de 20 años, arriba la mano!El caballino!!!Que pisó una discoteca a los 15 años! Vacila conmigo. Hoy me dice por acá, soy ratón para Dayana. ¿Dónde s a la Dayana? Arriba la mano. A la distancia, aunque sea. ¡Suey! おい Juan Carlos、今、mandamos un poquito de cumbia。え、なせもびんばかりの、なるほど。やすべりな cumbia、この Juan Carlos、いいね。え、かばせろ、きつい、ヴィッター、ヴィエン、ありばらまの。 アバセイノケスアディク e オンタバコアバセイノケスアディクトオ a アムジェッドアムグラッシュアイイイイイイイイイイイイイイイイ r a s u e イイイイイイイイイイイイイイ Semana haciendo amigos, w i n j a m e s a n i m a d o r e s para el maestro Peluchín, bacano, g o s o tremendo, camellar junto a uno de los grandes. Hoy hacemos la buena barra, al rey de los p a r i n g s y ahí está. ¿Dónde está la persona que por primera vez escucha un lento violento? ¿Cuándo escuchamos lento violento por primera vez? Ahora conmigo. o、sí, A Vasino que vino despechado en la tarde. ジャマジュニアのソ n タリーのスウェイ El caballino que concursó en un baile de d i s c o Tecno Lento, arriba la mano, y se ganó que sea una biela con Figo. ¡Woo! o c a r l o o ¡Woo! ¡Woo! o シャカリト i バカのバシラ。シュバせラ á l a s e al ano, <S pana que solo vaina cuando está borracho。Cuál es el pana que vaina solo cuando está borracho? Arriba la mano。せ ñálame, せ ñálame de una。No vamos, si、sí, no vamos, si、sí, no vamos. オ a プンシップはトゥーネスとの遣おうパンありだ。 h o m b r e s y Mujeres con las manos pa'n'arriba Vamos a ponernos a v a i l a r la buena música Bueno yo quiero ver en a parte de la tarde Los amigos que estamos activos Yo quiero que grites si eres buena onda Soy soltero c a b a l l e r o que no mandarina gr s grita conmigo Soy soltero Se marchó sin un adiós. Los amigos que somos adictos a una v í e la arriba d la mano. El c a b a l l e r o que lloró por amor. r c u á n t o s lloramos por amor y nos avergüenzan? Los amigos que somos humildes. Los que somos pobres y nos avergüenzan. Conmigo v a c i n a toda la gente humilde. Juan Carlos p n t o y ¡Let's go, go! ¡Suey! A los amigos que somos よろしくお願いします。 アルコンシートでキシノアトアパンタラウラプレイプレイプレウウスウェイエンリケエンリケ・サンサー カバセイの毛犬のアリだん e い corazón、アリバラマ n ノ。e ォンドボルダー。アドミノ、レグ e スアリア。ウォンド e ルダー。アドミノ、レグレスアリア。 じゃあ食べたらばのうえ、カバーイエローケ、 u e g Alzame amigo! o la mano el pana que tiene una novia que es chichera. Cuando tiene una pelada que es chichera, arriba la mano. Solo las chicas que mandan en casa, arriba la mano. A b a c e i r o que lloró por una chica que no vale la pena. ¡Soy! Vuelvas una para los babies del 15. ¿Cuántos c hemos tomado en el parque del King 15? s ゃあ、とくさび、こんにちは、Baby! わ、かすの、せいかいえ、みろ、みつばん、ジュニオ、いや、そばいそろそろ、ありんさんと一緒にいる、せいかい a l o s p a n a s que estamos tomando por acá bacano a los amigos de la parte exterior le invitamos a que siga n si queréis ando ya a la e nos vamos bueno damas y caballeros Con eso nos vamos, ya se viene el campeón de pichincha, ya. El señor Single y su respectivo animador, el Peluche.